Buenos días, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, aquí estamos, Cariéndola de Economía, ¿contigo? Bueno, hoy no hay grandes novedades, sí, un punteo de algunos de los eventos más interesantes de los últimos días, algunas de las noticias que este que hemos estado recabando, algunas de ellas eh, positivas, otras, bueno, depende para quién, otras no tanto. Eh, un poco lo que estábamos viendo esta semana, retomando un poco lo el cierre de la semana pasada, el precio del petróleo sigue al alza, está ya cerca de los 90 dólares. De hecho, ayer cotizó el West Texas, eh, el barril, y eh, con entrega en los próximos meses eh, a 89 y poco dólares el barril ahora estaba viendo arranca la jornada 88 con 85 está bastante más cerca de los 90 que de los 80 y bueno los problemas que habíamos visto o mejor dicho las situaciones que habíamos comentado la semana pasada se mantienen esta semana es más en la propia las propias autoridades de Estados Unidos ya están previendo una suba de los combustibles en Estados Unidos en los próximos meses a consecuencia del aumento del crudo. Así que esta es una tendencia que está claramente marcada y que este va a, a continuar las próximas semanas. Probablemente ya el miércoles que viene tengamos el petróleo, el barril, por encima de los 90 dólares. Una noticia que tampoco fue muy positiva en, en los últimos días es el índice de avanzada El índice líder Ceres, de la institución eh, Ceres, que prevé un poco cómo va a evolucionar la economía uruguaya en los próximos meses. Bueno, el, el último informe pre, este fue negativo, o sea, 0,3 negativo para cierre de julio concretamente está diciendo que hay tres grandes eh, eh, golpes que está recibiendo la economía uruguaya y que le está generando estas expectativas de caída del producto, el, el producto interno bruto. Concretamente son la sequía, bueno, que ya está en su tramo final, pero todavía arrastra los últimos meses, las últimas cosechas, el fin de la construcción de UPM2, eh, con las consecuencias que ellos generan en cuanto a la construcción propiamente dicha, el sector productivo cotidiano, construcción y finalmente los problemas de competitividad que nos rodean todos los departamentos fronterizos con Argentina y con Brasil están teniendo problemas en el nivel de ventas considerando Eh, ...la baja competitividad, hay comercios que realmente es milagroso... ...que todavía estén teniendo ventas, este, dadas las diferencias en el caso de Argentina... ...las diferencias en algunos productos de 3 a 1... Eh, en, en ...los problemas este, de competitividad que tenemos con, con el vecino país. El único eh, argumento positivo que el próximo año se va a reflejar en el Producto Interno Bruto, al cierre de este año y principio el que viene, se prevé un aumento del consumo a partir de la recuperación del salario real, que está volviendo a los niveles del año 2019, o sea, estamos volviendo a la etapa previa a la pandemia, pero que, dada la que la inflación está cayendo los ajustes que se reflejan inflaciones de periodos anteriores están redundando un aumento del salario real en los últimos meses y por consiguiente una recuperación del consumo ¿eh? algo es algo para el resto del año y principios del año próximo. El otro dato que tampoco ha sido muy bueno ha sido eh, el resultado fiscal. También al cierre de julio estamos en el 4% de déficit fiscal. Los ingresos han caído, eh, más que nada del lado de eh, los impuestos al consumo, por lo que veníamos hablando de la frontera, ha pegado bastante. Y los gastos han aumentado, 1,4%. El dato, para redondear el dato positivo, es que pese a todo esto hemos visto en este año una un aumento importante en la venta de ceros kilómetros de bienes duraderos, un 7% más en lo que va del año con respecto al año 2022. Se estima que vamos a andar por encima de 100.000 unidades vendidas, y esto tiene una explicación, que está vinculado a lo que decíamos al principio. Realmente hemos perdido competitividad con los países vecinos y con el mundo entero, con prácticamente todo el mundo, eso implica un dólar más barato, son los deberes que deberíamos hacer acá. Lo que sí es cierto es que ese dólar más barato hace que los vehículos sean relativamente más baratos y eso explica un poco que en el medio de toda esta caída del Producto Interno Bruto, de los ingresos, bueno, un aumento del de de salario real y una y un dólar barato hace que sea momento de comprar bienes duraderos y bueno, se refleja en este tema, este dato de los cero kilómetros que, como viene la mano ma mantenerse, repito, estamos ya contabilizando 55.000 a este a, a, al cierre de julio y se estiman aproximadamente 100.000 en todo el año, es un dato que otra vez refleja las ventas que teníamos antes de la pandemia. Así que, Jorge, algunas noticias positivas, otras, ¿no? Depende de donde uno esté parado. Si es vendedor de auto, Bueno, cero kilómetros, no está tan mal la economía. Si es productor de, eh, por ejemplo, transportista que trabajaba en la construcción de UPM, bueno, las noticias no son tan buenas. Si uno es comerciante de la frontera, tampoco es tan buena. Pero como todo en esto de la economía, hay algunos que ganan y otros que pierden. ¿Y si uno escucha al presidente decir que el dólar tendría que estar a 40 pesos? Y yo creo que se quedó corto, pero por lo menos <risa> por lo menos es... este se adhiere al discurso que hace tiempo varios venimos reclamando. Yo creo que tendría que estar a 42. Pero bueno, el presidente del Banco Central hace unos 15 días habló de que tendría que estar por encima de 40, ahora el presidente de la República a 40. Está bueno que se estén sumando voces. Son y insinuaciones, que de, a poco. ¿Son insinuaciones y bueno, de que algo está por pasar de repente. Y, y probablemente es que si estamos todos convencidos que el valor es mayor, es cuestión de ponerse a remangarse y hacer que llegue ese valor. este Pero bueno, lo primero es estar convencido. Aparentemente del gobierno hay convencimiento. Bien, Mauro, nos reencontramos la semana que viene. Con gusto, Jorge. Buenas semanas para todos. Igual para ti. Gracias. Chau. Hasta luego.